Cuánto montaje, cuánta amorralla, cuánto vampiro de televisión Brujas, monjes y videntes, estafadores de profesión Curanderos que curan el sida, hay que joderse, cuánto cabrón Carroñeros, carroñeros, buitres de la invocación 906-453-452 Llámanos a cualquier hora Ya se encargará de solucionar mi contestador Toda tu preocupación Toda tu preocupación Y si quieres más ven a visitar sin ningún temor Hasta un mil de parolera Que te voy a ayudar Pero no me seas ingenuo, no te olvides la cartera Voy a degollar Me importa una puta mierda Si tu estado es terminal Y si todo no sale mal No vengas a reclamar vida y virtudas sin conciencia, que no le importa mentir para ganar, te venden a cambio de dinero falsas esperanzas que nunca llegarán, toda una vida estudiando medicina, para que un memo nos quiera demostrar, que tiene poderes en sus manos, que solo con tocarte tu mal habrá sanado, pues mira amigo, te metes por el culo, ese don divino que Dios te pudo dar. ¡Ay! Apariciones de Cristo y de la Virgen Apariciones que son la puta risión Luego te venden litros de agua bendita Y muchas estampitas que te cuestan un cojón Algunos dicen que no cobran dinero Pero te obligan a pagar la voluntad Estos cabrones no pisan los tribunales Sacándole el dinero a los enfermos terminales Hay que joderse Son estafadores con total impunidad Son estafadores con total impunidad Son estafadores anormales, anormales, anormales, anormales La Virgen y a Cristo en avspino, acababa de fumarme cuatro porros y tre litros de Jesu Jesucristo me pidió unos om y la Virgen no paraba de fumar y nos fuimos juntos a hacer una bacanal.